Bueno, en realidad eh, no podemos decir bien, hay mucho malestar y enojo del sector docente y creo que el resto de los estatales también. Eh, nosotros la última paritaria que teníamos la esperanza de, de contar con, con una propuesta que pueda ser analizada por el conjunto de la docencia no fue así. Eh, uno puede dar detalles de todas las situaciones que pasan en las escuelas que, que en muchos casos son eh, comunicadas por, por ustedes, los medios de prensa y por supuesto vividas por nuestros estudiantes y sus familias. Eh, Nosotros lamentamos que en ese 15 de mayo no haya habido una propuesta pero tampoco haya un reconocimiento hacia la tarea docente y de todas las situaciones que van pasando hoy en los establecimientos educativos. Eh... Todos los trabajadores y trabajadoras sabemos lo que está costando eh, eh, vivir, el costo de vida es muy elevado, no solo acá en la Patagonia, sino en el resto del país, eh, y que bueno hoy un alquiler eh, ocupa más o menos el 50% del salario docente, eh, y no estamos hablando de grandes lujos, a eso le sumamos lo que es la alimentación y los servicios básicos, como luz, agua y energía, eh, se nos va todo el salario. Eh, o no nos alcanza y quedamos en deuda, digamos eso es lo que nos está pasando y eso es lo que le pedimos al gobierno. ...que tenga en consideración en una propuesta salarial. Y, y los reclamos se siguen aumentando porque también tenemos cuestiones... ...que tienen que ver con la salud de los docentes y las docentes... Eh, ...con un sistema sanitario precarizado donde hay un ajuste y se nota... Eh, ...los sistemas de guardia están colapsados en lo que es la, la capital renegrina... ...pero también en el resto de la provincia, hoy ir al médico... Eh, implica tener un dinero para lo que es eh, eh, lo que se llama como el plus eh, que está totalmente validado eh, y por otro lado eh, nos dan certificados médicos de 24 horas porque eh, dicen que están perseguidos por lo que es la auditoría médica eh, lo que implica que el, que el docente tenga que ir dos veces al médico eh, bueno las enfermedades respiratorias hoy abundan eh, y con una precarización de, de la salud eh, poniendo este ciclo económico de la salud vigente plenamente, Eh, donde todo el tiempo el trabajador o la trabajadora es quien ...con su salud está pagando, eh, digamos, en eh, lo que es trabajar, ¿no? Porque muchos vuelven eh, al trabajo con estas enfermedades... Eh, ...y bueno, las enfermedades son contagiosas ...y sabemos cómo se propagan rápidamente... Eh, y, ...y pese a eso también perdemos salario porque hoy ir al médico... ...nos está costando 40, 50 mil pesos por cada consulta como mínimo... Eh, ...y entonces más los medicamentos eh, con una obra social que no cubre... ...casi nada en lo que es farmacia... Eh, y bueno, en todo este ciclo que vivimos también le hacemos a, al, al Ministerio de Educación y al Gobierno en general eh, un reclamo eh, y, por supuesto, las auditorías médicas nosotros las venimos rechazando desde que salieron eh, porque lo que hacen no es ahorrar dinero, todo lo contrario, le hace ahorrar quizás dinero a, al Ministerio de Educación y al Gobierno en general, pero lo está pagando cada trabajador y cada trabajadora. Eh, nosotros tenemos un régimen de licencia totalmente validado por una resolución que establece no grandes locuras de, de licencia, no 20 días por enfermedad de corto tratamiento, eh, 20 días por atención familiar. Eh, con goce de haberes, el resto tenemos sin goces de haberes, entonces estas cuestiones no son eh, exageradas como para decir que se gasta mucha plata en lo que es suplencias. Por otro lado, eh, sabemos que las condiciones edilicias no son las mejores, venimos haciendo esos reclamos en el día a día Eh, lamentablemente nosotros fuimos acá en Viedma eh, uno de los más eh, involucrados o más sentidos eh, que eh, nos sentimos lastimados en este hecho de, de la comunidad educativa de todo lo que sufrió con la descarga eléctrica de dos compañeros y compañeras en la SRN 146 eh, lamentablemente no es la única escuela sabemos que cada vez que se llueve estos es de ayer que estuvo lloviendo sabemos que escuelas eh, corren ese peligro porque hay muchas filtraciones de agua cada vez que llueve y eh, tenemos corrosión en las ventanas, en las aberturas y demás. Y esto se traslada al resto de la provincia, digo, si en la capital provincial pasa eso, cada vez que nos alejamos de, del radio más urbano sentimos eh, y vemos eh, que no hay una inversión eh, en lo que es eh, esta, los establecimientos educativos. Sí, hasta capaz pensándolo un poco, y te consulto, ¿no? Es un poco contradictorio pensar de que por un lado te comunican una, un gran ahorro con debido a las auditorías y por el otro lado en una mesa paritaria dicen que no hay nada de dinero para eh, una recomposición salarial para los trabajadores, ¿no? Sí, eh, la verdad que es bastante contradictorio los anuncios del gobierno cuando se jacta de eh, que por las licencias eh, hay un ahorro muy significativo eh, sabiendo lo que padecen los trabajadores y las trabajadoras estatales. Eh, y también se hacen anuncios de ingresos millonarios a la provincia con rentas petroleras eh, que queremos saber también hacia dónde van esos eh, ingresos como justamente esto, ¿no? si se saca de un lado, hacia dónde se redistribuye. Porque, bueno, inversiones en educación no lo estamos viendo. Eh, el pedido entonces continúa por ahora, ningún tipo de respuesta, ¿cómo seguirían si es que se está evaluando a nivel provincial acciones a tomar? Bueno, nuestro plenario había definido esta comunicación eh, para la comunidad en general Eh, solicitando obviamente que nos acompañen estos reclamos porque son situaciones que vivimos a diario como comunidades educativas, eh, lo ven las familias, lo padecen los estudiantes eh, y los trabajadores y las trabajadoras de educación. Eh, en el término de esta semana terminaba la, la campaña mediática que estábamos llevando adelante y posterior a eso seguramente va a haber un llamado a, a, a Congreso para poder definir en el resto de la provincia cómo se sigue, cuáles son las medidas de acción directa que se tomarían en el caso de no haber paritaria o, o una paritaria sin propuesta the <laughs>